Berliozar y Ratia en el 100.8 de FM. Berliozar y Ratia en un punto Sorti. Egunon, Gusti, Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratián. Hoy es martes 25 de septiembre de 2012, ahora mismo tenemos una temperatura de 14 grados en Berriozar, con cielos que oscilan entre nubosos y con nubes y claros, y parece ser que aunque durante el día de hoy tendremos una temperatura agradable conforme pasen las horas y llegue la tarde esas nubes se irán haciendo cada vez más espesas e incluso podría caer algún chubasco, chubascos que no nos abandonarán ya a partir de mañana en cuanto a las temperaturas ahora mismo tenemos 14 grados pero tendremos unas máximas de hasta 23 durante el día de hoy y a pesar de que ayer lo intentamos y no lo conseguimos, hoy sí, hoy vamos a hablar con el director de la Coral San Esteban del Club de Jubilados de Berriozar, que nos hablará sobre esa semana cultural que están llevando a cabo en el club y que contó con la actuación precisamente de la Coral San Esteban ayer en el Club de Jubilados y que tendrá hoy continuidad con otras actuaciones, como por ejemplo, el coro verena, que actúa hoy, o la Gaya Armonía-Bergel que actuará mañana Pero también tendremos otras muchas cuestiones, noticias y más información a la que daremos paso en breves instantes en nuestro boletín informativo aquí en Berriozari y en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net Comenzamos nuestro boletín informativo de hoy, 25 de septiembre de 2012, yéndonos en primer lugar al Ayuntamiento de Pamplona, donde parece ser ...que se ha roto ya definitivamente... ...el grupo de Rabay 2011... ...y es que el grupo, el sector de Ushue Barcos... ...ha quitado el sueldo, uno de los eh, dos sueldos... ...a los dos ediles de Aralar... ...por oponerse a las obras en Aranzadi... ...el posicionamiento de estos dos concejales de Aralar en Iruña... Aritz Romeo y Ana Barrena... ...en contra de las obras que están destrozando las huertas de Aranzadi... ...va a tener consecuencias graves... ...la portavoz del grupo de Rabay, Usue Barcos les comunicó ayer que se les va a retirar una de sus liberaciones, uno de los sueldos de concejal, y que tendrán que cambiar el despacho que estaban utilizando en el Ayuntamiento de Pamplona. Según ha podido, eh, hemos podido leer hoy en prensa, Barcos comunicó verbalmente esta decisión a los concejales de Aralar. La diputada les explicó que el grupo mayoritario de Nabay en el Ayuntamiento había tomado esta decisión de forma unánime. Los concejales cercanos a Abay y al sector de Usue Barcos tienen potestad para eliminar uno de los sueldos que percibe Romeo y Barrena, debido a que ese dinero sale de la asignación que el Ayuntamiento entrega para el Grupo Municipal, en el que los afines a Agueroabay son mayoría, 5 sobre 7. El sector de barcos también transmitió a los ediles de Aralar que tendrán que abandonar el despacho que ahora utilizan. En consecuencia, Romeo y Barrena deberán trabajar en otra oficina del Ayuntamiento de Pamplona, que también fue asignada para el uso de Navay. Cabe pensar que con esta decisión el trabajo unitario de la coalición como formación política, que ...queda roto a nivel municipal. Navay obtuvo siete concejales en la capital navarra... ...en un principio tres de ellos eran de Aralar... ...pero Itziar Gómez rompió con su partido... ...tras la creación de Amayur. Pese a dejar de ser militante de Aralar... ...Gómez se negó a entregar su escaño y a, tenar, a tenor... ...de lo que ayer transmitió Barcos... ...ahora es favorable al castigo a sus excompañeros. El grupo municipal de Gueroabay... ...había mantenido hasta ahora discrepancias puntuales... ...y sin las estridencias que ha provocado... ...las posturas contradictorias de Navay... En el Parlamento. La división apenas se visualizó hasta el inicio de las obras en Aranzadi, cuando Romeo y Barrena se pronunciaron claramente en contra del proyecto, postura que comparten Bildu e Izquierda Esquerra. Además de posicionarse en contra en el Pleno Municipal, Romeo y Barrena han eh, acudido a protestas convocadas por Aranzadi y Vicirik, han bajado a las huertas en varias ocasiones y han criticado la actuación policial y las decenas de detenciones contra activistas. Más noticias de ámbito comarcal. 72 villavesas circularán como mínimo en hora punta en la huelga general de mañana, 26S. El Gobierno de Navarra ha fijado que en la huelga general de mañana circulen 72 de las 120 villavesas durante las horas punta en horario diurno en Pamplona y comarca, de, es decir, de seis y media de la mañana a nueve y media, de una del mediodía a tres y media y de cinco a ocho y media de la tarde. Para el resto de tramos, hasta ...a las diez y media de la noche... ...el Departamento de Fomento ha exigido... ...que se asegure la presencia de 48 autobuses... ...es decir, el 40%. Además, en el servicio nocturno... ...se hará la última expedición... ...es decir, ida más vuelta de cada línea... ...para garantizar los, de los desplazamientos finales. Fuentes de la compañía indicaron ayer que estos son los autobuses mínimos, pero que pueden ser más al no haber secundado todo el Comité El Paro. Estos servicios impuestos se alejan de los pactados el 29M entre Fomento y UGT y Comisiones Obreras, que establecieron un 28% de autobuses. y La información detallada puede consultarse en la página web www.mcp.es. Pasamos ya a hablar de asuntos de Berriozar. La APIMA de Mendialdea ha desconvocado la huelga tras citar la educación para una reunión el próximo jueves. La APIMA Mendialdea, Guraso el Carte A de Aldea II, desconvocó ayer la huelga que iniciaron la semana pasada como protesta por la decisión del Gobierno de Navarra de dejar de financiar y gestionar el transporte escolar a los 720 alumnos de Berriozar. Eh, por lo tanto, eh, parece ser que quedan en suspenso todas las actividades y todas las movilizaciones que estaban previstas para esta semana. La reunión tendrá lugar a las 10 de la mañana del próximo jueves y eh, será Íñigo Huarte, el interlocutor del Gobierno de Navarra, el director general de Recursos Educativos. La llamada de educación fue recibida con alegría, aunque con prudencia. Se ha desconvocado la huelga a la espera de la propuesta que nos haga como muestra de buena voluntad y de intentar arreglar la situación según dijo Charo Castañares de la APIMA Mendialdea Guraso El Cartea. Ah, para esta semana como decimos estaba previsto continuar con la huelga general y hacer diversas actividades a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Donantes para hoy había convocada una reunión a las 6 de la tarde y una concentración junto al Ayuntamiento a las 7 de la tarde en la Plaza Euskale. ...previa al eh, Pleno Municipal que tendrá lugar, eh, o, o, o durante el Pleno Municipal, mejor dicho, eh, que tendrá lugar esta tarde en el Ayuntamiento. Aún así, todavía se pueden firmar las solicitudes eh, para eh, que se vuelva a instaurar el servicio de autobús escolar en Mendialdea a través de la página web www.mendialdeage.org... A través de esa página web podréis firmar para que se vuelva a instaurar ese servicio de autobuses al colegio Mendialdea. Y en relación con el servicio de transportes del colegio, hemos recibido una noticia de última hora y es que el defensor del pueblo recomienda al Departamento de Educación que continúe prestando el servicio de transporte en Mendialdea. El defensor del pueblo ha dado la razón a la PIMA y en su resolución ante la queja interpuesta por esta Asociación de Padres y Madres del Centro Escolar Mendialdea II. El defensor Francisco Eneriz en una resolución del 24 de septiembre y ante una la queja de una madre afectada y también de la pima Mendialdea sobre el transporte escolar emite la siguiente resolución perdón que, dadas las circunstancias de peligrosidad en el acceso a los centros educativos Mendialdea 1 y 2 resulta del todo justificado hacer una excepción y continuar prestando el servicio de transporte público. Recomienda al Departamento de Educación que, en atención a las circunstancias excepcionales y concurrentes en el acceso por el alumnado a los centros educativos, concretamente su peligrosidad... Pues se, con se continúe prestando el servicio de transporte a dichos centros educativos. La Pima Mendialdea considera la recomendación del defensor del pueblo muy importante ya que constata también que la peligrosidad existe y por tanto la excepcionalidad en este caso también existe. Solicita asimismo al, al departamento que haga caso de la recomendación del defensor y evite posibles accidentes que nadie desea y de nuevo reestablezca el transporte escolar para los centros Mendialdea 1 y 2. Ese tema también estará presente en el Pleno Municipal que se celebrará esta tarde con motivo de la huelga general convocada para mañana. El Pleno Municipal Ordinario del mes de septiembre se adelanta un día y se celebrará esta misma tarde a partir de las seis y media en el Ayuntamiento de Berriozar. La, habrá tres mociones de interés, una que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Berriozar para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al Plan Prepara eh, dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. También habrá otras dos mociones eh, de, sobre el transporte escolar, una de ellas presentada por UPN. Os recordamos asimismo que ya podéis hacer la inscripción en la Bercho Escola de Berriozar. En octubre comenzará por quinto año consecutivo la actividad de la Bercho Escola de Berriozar abierta tanto a jóvenes como a personas adultas. En ella se pueden aprender las técnicas del bercholarismo y se trabaja la capacidad de comunicación oral en euskera por medio de esta expresión cultural de gran relevancia. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre en dos teléfonos, el del Nafarriakov Berchozale el cartea en el 948 14 37 47 y en el servicio de euskera en el 948 30 03 59 948 14 37 47 y 948 30 59 Y concluimos nuestro boletín informativo recordándoos que sigue adelante la Semana de Cultura del Club de Jubilados. Eh, hoy a partir de las 6 de la tarde actuará el coro Overena. Mañana miércoles llegará el turno de la rondalla Armonía Vergel. El jueves actuará el coro Yoar. El viernes 28 el ballet andaluz Ana Murillo. Y el sábado 29 habrá un baile solo para socios. Todas las actuaciones tendrán lugar a partir de las 6 de la tarde en el Club de Jubilados. Barriosar y Ratia, en el 100.8 de FM. Estudia y aprende Euskara, en vivo. Matrículate en AECA. Estudia y aprende Euskara, en vivo. Matrículate en AECA. Ik heb een lekker Ik heb een lekker gedaan. Ik Seguimos adelante en el magazine Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM. Como hemos anunciado eh, anteriormente, tenemos ya con nosotros a dos miembros del club de jubilados. Por un lado a Julio López de las Huertas, eh, director del coro San Esteban de este club, y Antonio Ruiz Miranda, un eh, miembro, eh, componente, de tanto del coro, como del propio Club de Jubilados, a los que saludamos ya desde las ondas de Berriozari y Riatia. Eh, Egunon, buenos días a los dos. Buenos días. Eh, bueno, pues eh, como hemos comentado antes eh, en el informativo, ya está en marcha una nueva edición de la Semana Cultural del eh, Club. Mm, una semana que comenzó ayer, además, con una actuación de, de vuestra formación, ¿no? Del Coro San Esteban. Así es. Eh, Julio, cuéntanos qué tal, qué tal fue que esa, esa actuación de ayer. Pues muy buena, ¿eh? Sí, la gente quedó muy contenta. Yo la verdad es que eh, tuve ocasión de hablar con vosotros por teléfono, contigo por teléfono, a eso de las 7 y todavía se oía muchísimo ambiente en, sí. el, en, el, en el club. Se, se oía mucha gente cantando y me sí, imagino sí, que, sí. que habría un ambiente muy bueno. <ríe> Bastante bueno, sí. Mm. Eh, para ti también, eh, Antonio, ¿fue una actuación bonita la de ayer? Hombre, yo pienso que cuando actuamos los de casa siempre hay un poco más ambiente. ¿eh? Porque somos de casa, al fin y al cabo, nos apoyan bastante. Sí, se hace una, bueno, un recibimiento especial, ¿no? Una sí. piña. ¿Qué, bueno, ¿con qué deleitasteis a, a, a, a todo el mundo, a todas las personas que se habían congregado allá? ¿Qué, qué obras eh, pudimos escuchar, o se pudieron escuchar? Pues se escucharon obras... Pues, eh... Todas conocidas, porque uh -huh. es lo que más le gusta a la gente. En la cual, pues intervine yo con tres, tres canciones mías. Uh -huh. ¿eh? Y que son, además, lo tengo que decir, son las que mejor canta el coro, porque les agrada, les gusta, oye, ponen más empeño. ¿No? Sí, sí, parece que a, sí, sí. Al, al, ser, al ser de casa también se, sí. se pone más ganas, ¿no? No, no, pero no creas. A veces, muchas veces dicen, bah, este como es de casa, pues no... No lo hace bien, pero parece que no es así. Bueno, y, y eso, la, la gente me imagino que, que lo cogió, que lo acogió sí, con gusto y, y habrían cantado sí, y bailado. Porque no sé si solo canta el coro o también se anima la gente o, o se saben las canciones o los que están escuchando. Hombre, se las saben las canciones, pero... No, no creo que cooperan mucho, porque parece que no quieren ellos intervenir para no molestar. ¿eh? <risa> sí, bueno, hay un silencio respetuoso sí, entonces. Sí, sí, sí. <risa> eh, la Semana Cultural sigue adelante hoy, ¿no?, sí. eh, con otros coros. Eh, contadnos qué bueno, que vamos a poder escuchar hoy y los próximos días. Pues uno de los mejores coros de Navarra, que es el uh -huh. Coro Verena, uh -huh. que salen incluso al extranjero. Uh -huh. ¿eh? y hemos tenido la suerte como también el año pasado de que pudieran actuar el día que ellos han podido ¿eh? uh -huh. eso para hoy. para hoy para mañana ya cambiamos de tercio sí. y... Ma... pasó mañana tendremos la rondalla Ma... mañana tendremos la rondalla armonía y el vergel uh -huh. que estos eran de la chantrea ¿no? otro coro sí, uh -huh. sí luego el 27 coro llorar, uh -huh. otro de los buenos y el 28 tenemos Balea Andaluz de Ana Murillo uh -huh. ¿Eh? pues ya por cambiar un poquito de tercio sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y el 29 ya, pues baile. Baile para todos. Para, para, los, socios. O sea, para los socios. Sí, para los socios. Supone mucho trabajo organizar una semana cultural así, andar llamando a los, a los coros o haciendo, pues, sí, pues no, preparando todo el, toda la infraestructura. A veces te vuelves loco porque, claro, avisas a uno, oye que no puedo porque tengo que estar. En y novias para conseguir unir todos, claro, tú te quedas en el último, para el día que sobre, ¿eh? Ese te lo acoplas tú. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. sí. El, el, eso el día que no quiere el resto. De... Que no quiere nadie, <risa> <risa> te lo coges tú. <risa> en este caso, en este caso ha sido el lunes, pero el os lunes. podía haber tocado cualquier otro día. Sí, sí, día. cualquier otro día. Uh -huh. ¿Y eh, cuántas ediciones lleváis ya de esta Semana Cultural? Porque el, el año pasado también hicisteis, ¿no? Sí, bueno, la Semana Cultural ya lleva muchos años. ¿eh? Nosotros ahora tenemos... Es el segundo año de Junta Directiva, uh -huh. pero da la casualidad que esto viene de, de muchos años de muchos atrás. Sí. Uh -huh. Siempre se hacen dos Semanas Culturales, una en abril y otra en septiembre. Uh -huh. Bueno, Antonio, y para, para ti... Mmm que supone esta, esta semana cultural, no solo el actuar, sino me imagino también ser espectador de, otros, de, de otras actuaciones, de, de otros coros, o no sé, es un, supongo que será también eh, al, hacer algo distinto dentro de las actividades del pero club, Para ¿no? mí, como ha dicho aquí el compañero Julio, pues no es nada extraño porque yo, eh, voy a decirlo, no es por, por grandeza, pero yo he estado 14 años en la Junta, uh -huh. entonces sé más o menos lo que, lo que trabajan, Y cómo y cómo hay que venirse, ¿eh? Uh -huh. Tiene. Sí, sí, sí, sea, sí, sí. Eso ya lo tengo yo bastante. <ríe> Me te, te, ha tocado, te ha tocado sufrirlo, entre sí. comillas, durante muchos años, ¿no? Exactamente. Uh -huh. sí. Y le, luego pasaste el testigo con gusto a la sí, nueva directiva. no pasé el testigo, pero me quedé, me quedé en el coro. <risa> <risa> pero me imagino que será muy bonito también eh, romper con la rutina habitual del año y también de las actividades del, del club y, y poder hacer una semana cultural. Vale, sí, pues yo, hombre, para eso ensaya, estamos ensayando dos veces a la semana. ...y uh -huh. tenemos nuestras actuaciones aparte de las de aquí... Uh -huh. ¿eh? ...¿y la gente se involucra en los ensayos... ...en prepararse para esta, para esta semana... ¿Más, ...o unos, bueno... Hay... Más ...no, no, no, no, es... no, vienen con mucho gusto, ¿eh? de verdad... <risa> ...les gusta, ¿eh? es que si no... ¿eh? Se vería y ...les diría que oye, de verdad, que si sí. no les gusta... ...sí, sí, que, que para no hacerlo con ganas mejor no hacerlo... No hacerlo ¿no? No. Uh -huh. eh, ...aparte de la actuación en la, en la semana cultural... Eh, ¿qué, tenéis, ¿qué otras actuaciones tenéis a lo largo del año? Hombre, pues eh, ya eh, desde el año pasado se hicieron las auroras aquí en, en Berriozar uh -huh. que parece que a la gente le ha, le ha gustado bastante porque es una cosa nueva uh -huh. después estuvimos un concierto el Día del Pueblico, ¿eh? se hizo aquí un sí. concierto y luego pues vamos a, pues, a las oblatas a, a donde se puede donde nos avisan que pues tampoco tienen disponibilidad porque vas gratis oye, uh -huh. no cobras, ¿eh? Claro. Oye, ellos te dan pues a lo mejor un aperitivo o cualquier cosa ¿eh? y nosotros encantados de la vida de poder ayudar a otras personas Claro, porque me imagino también que así como el eh, Club de Jubilados de Berriozar organiza una semana cultural e invita a otras formaciones eh, a vosotros también os invitarán de, otras, sí, sí, sí, sí, de sí, otros sí. clubes durante mm. el año también para, para actuar, ¿no? Me es así, es un intercambio uh -huh. Y se crearán lazos de amistad de colaboración ¿no? con, otros, con otros clubes uh -huh. Pues sí, así es. Uh -huh. Digamos que, que hay esa, esa relación, ese vínculo con, <coughs> con otras personas jubiladas de, del resto de la comarca de Pamplona, ¿no? Sí, sí uh -huh. así es. Sí. Uh -huh. pues lo que se está eh, estudiando es poder hacer un, una actuación en conjunto, uh -huh. todos los clubes de jubilados que tengan, que tengan coro o eso, hacer uno en conjunto, ¿eh? Y se está, se está estudiando. Se está a si, estudiando. A ver si sale. Uh -huh. Todavía no se sabe, no se sabe cuándo, no ni cómo, se sabe, ni ¿no, nada. Pero ¿no? Se está estudiando. Uh -huh. Pues Por sería parte algo. La de Caja Navarra se está estudiando. Pues claro, como ella tiene que ser la que monte todo el pues bueno. Bueno, y además, como. <risa> sí. <risa> Ahora ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? <risa> no solo en Caja Navarra, sino en general, que es, uh -huh. es difícil eh, organizar una, una uh -huh. cosa así. Eh, también tendremos eh, otras actuaciones como, como bien ha dicho Julio durante los eh, próximos días durante las eh, próximas fechas vosotras además de la de la Coral San Esteban además de la, de la vuestra ¿cuál, ¿cuál os interesa? ¿Cuál, cuál, ¿con cuál os quedaríais? ¿O ¿cuál os interesa más ver eh, de todas las que habéis organizado? no se puede decir? sí, sí, sí sí se puede decir porque es la mejor manera de poder aprender De poder aprender de otras corales, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, sí. Claro, yo, para mí, la que mejor es la coral, ya te he dicho, de Obrena, que actúa hasta en el extranjero. Entonces, para nosotros, el verlos, ¿eh? uh -huh. ya pues te da unas ideas, te da otra, otra cosa que para poder aprender nosotros. Uh -huh. Y eh, me imagino que, no sé, eh, tomaréis ideas, eh, no sé si, si canciones, o, o veis, hombre, pues eso nos gustaría cantar a nosotros también, o, o, o técnicas, o qué es lo que se aprende viendo a un coro así de, de entidad como No, ese. Hay, hay canciones que te gustan, entonces si te gustan y ves que las puedes acoplar, porque claro, no todas las canciones las podemos acoplar al coro. Uh -huh. ¿eh? Nosotros hemos esto en Galicia, ¿eh? y... Nos, nos pusieron en el autobús una, unas canciones gallegas. Por pues de esas he cogido una, ah. ¿eh? que yo como no sé escribir gallego, pues le dije a la guía, oye, escríbemela, ¿eh? porque yo no sé si es con X o con, claro. cómo se escribe. Digo, y a mí la música me das el CD, yo ahora hago la música, copio la música, con la letra que me has dado, y esa la... la y la, la adoptáis, sí, ¿no? la adoptamos esa... al coro, sí. Uh -huh. ¿Qué más eh, repertorio tenéis? Bueno, ¿qué más repertorio y cuál es el que más os gusta cantar? Antonio, ¿a ti, por ejemplo, qué obras te gustan, te gustan más, te llegan más y, y te gusta más cantar? Hombre, eh, ten en cuenta que nosotros tenemos varios repertorios, ¿no? Depende de la época, pues así lo hacemos, ¿no? Pero claro, eh, ahora, por ejemplo, empezaremos ya a ensayar villancicos para cara a Navidad, ¿no? Uh -huh. Tenemos pensado dar... Eh, me, me figuro que te dejará de decirlo. Abordar <risa> en el, cuando termine en la escuela de música, claro, hay un, un abanico bastante amplio de, de villancicos. Uh -huh. Un día, eh. pues eso iremos o sea, a la Esos son bonitos también, ¿no? Para... Sí, sí, porque tenemos varios nuevos. Eh, aquí de, del jefe. Uh -huh. Entonces, claro, eh, no es igual estar cantando, por ejemplo, ahí que estar cantando, por ejemplo, en San Fermínes. Eh, tienes que acoplar ya a lo que vas, ¿no? Uh -huh. Los temas son diferentes completamente. Uh -huh. Y Julio, dentro de tu faceta, porque claro, no es lo mismo mmm, cantar que dirigir que componer. En tu caso, tú, yo, tú lo haces todo. Yo uno las tres cosas. Tú a sí. las tres cosas. Y, bueno, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo más complicado de, de unas y otras? Bueno, a mí lo más complicado es dirigir a esta pandilla. ¿eh? No, no se dejan dirigir, ¿no? Muchas veces no me hacen mucho caso, no. Pero, oye, lo llevo con gusto porque a mí esto es lo que más me gusta. ¿eh? Mm. Yo, el componer, yo desde los nueve años ya estaba yo componiendo, porque a mí me ha gustado de siempre. Entonces, oye, para mí, yo de los villancicos que empezamos a dar, pues tengo cinco míos, ¿eh? Mm. Y cinco, que les gusta el coro, ¿eh? que es lo que más quiero. Porque si no les gusta, ¿eh? yo enseguida veo que... Digo, bueno, pues a retiras. Esto no claro pero les sea. va. Pero sí. les... Me, me imagino que se notará enseguida, sí, ¿no? Sí, sí, enseguida. Que la gente no lo coge con muchas ganas <risa> o que... Sí, Vamos a ensayar esta y la gente... No, no, no, es un no poco pero hasta ahora eso, ¿no? he tenido suerte, de verdad. Sí. sí, les ha gustado todo. Oye, pues eh, eso no puede decirlo no. todos los compositores, ¿eh? Así, y así. todos los directores de, de coros. Me imagino que en general con la... Con la trayectoria del, del coro y la situación actual, la valoración será, será buena, tanto por parte de los integrantes como del director. Sí, sí, sí, muy buena. ¿eh? Hombre, si no sería? fuese así, yo creo que, que no iríamos, si no, no estaríamos contentos, <risa> en principio no iríamos, eso eso, es mm -hmm. seguro además. ¿Ahora mismo ¿eh? cuántas personas formáis el coro? 32. ¿32? Es sí. un señor coro. Sí. <risa> que muchas veces hay, hay localidades en las que se intenta impulsar un coro. Sí. Y bueno, salen 8 o 10 personas y ya. más o menos se va tirando, uh -huh. pero con 32 componentes sí. se pueden hacer cosas bonitas, ¿no? Y sí, además que no importa si falla alguno, ¿me entiendes? <risa> Efectivamente. <risa> <risa> pero luego también en los ensayos será más caótico, o bueno, será un poquito más difícil de eh, juntar a todo el mundo y, y, y complementar todas las voces. No, o... en eso se portan bien, ¿eh? Uh -huh. En eso se portan bien. Uh -huh. Y hay gente que... ¿Sea iniciada en el mundo de la música? Son, ¿O es gente que, que previamente no había tenido experiencia? O, ¿O hay un poco de todo? Nada, nada. No tienen experiencia de nada. Nada. Bueno, hay... Salvo haya, tú. No. La, bueno, sí. Pero hay uno, dos, tres, eh, cuatro que han cantado en la coral. Bueno, y están cantando actualmente dos. Uh -huh. ¿eh? Pero, y, y ya, y en eso pues, uh -huh. te agarras un poco, ¿me entiendes? Porque ya tienen otra experiencia y ya por lo menos parece que son las que más me, me ayudan a mí. Uh -huh. ¿Qué tenéis, más mujeres o más hombres? Más mujeres. Más mujeres. Parece sí. que se animan más, ¿no? A esto de... Aunque hoy hayáis venido dos hombres, en este caso sí, suelen bueno. ser las mujeres las que, sí, las sí. que se animan a esto de, de los coros, ¿no? Tenemos 20 mujeres, uh -huh. ¿eh? o sea que nos dominan. <risa> <risa> ¿Y qué tiene que hacer una persona que tal vez que nos esté escuchando y que diga, oye, pues a mí también me interesaría eh, cantar, y, aunque no haya estudiado música, también me gusta cantar y me gustaría formar parte del coro? Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, en este momento yo creo que nos sobra gente. <risa> pero no, pero muchas veces, ahora mismo hemos estado en Galicia y pues una señora que nos ha escuchado, Pero no puede, por circunstancias, porque tiene que cuidar de su madre. Y me dijo, no me importaría ir a cantar con vosotros. Pero actualmente tengo que estar con mi madre. Pero no me importará, en cuanto yo tenga alguna solución, ir con vosotros. En cuanto a edad... Mmm... Tiene pues que ser eso, mayor de edad, ¿eh? Tiene... <risa> Menores de 18 no, no aceptáis entonces. <risa> no, no, yo, yo niños grandes. <risa> ¿Niños grandes a partir de qué, a partir de qué edad eh, se, tienen que ser los niños? De 65 para a, arriba. De, o sea, que, que estén jubilados. Vamos. Sí, sí. Uh -huh, bueno, también pensaríamos, pensaríamos si podíamos hacer una amistad <risa> en su día. ¿Eh? ...una amistad entre gente joven y gente mayor... Bueno, eso, eso tampoco, podríais, ...tampoco estaría mal... ...podríais hablarlo con la coral El Cajriquín de, Be de no ...a ver si se puede hacer ya algo... Hemos actuó, ...ya hemos actuado con ellos también... ...ya hemos ¿eh? actuado con ellos uh -huh. este ¿Y año... ...y la experiencia bonita... ...pues mira, eh, según la gente... Eh, la, ...porque hay personas pues, que no entienden... ...hay personas que dicen... ...pues como me gusta esto... Eh, ...te dan la razón a ti... ...y si no les gusta, pues nada... ...entonces nosotros cuando actuamos con ellos les gustaron más nuestras canciones que las de ellos porque son más del pueblo, claro. me entiendes, uh -huh, más yo, cercanas. Yo, yo reconozco que tiene más mérito lo que está haciendo la Coral carril, me entiendes. Pero al pueblo le gusta más lo más llano. Uh -huh. Uh -huh. Las, las eh, canciones populares y sí. las que, las que conocen, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Las que son capaces de cantar. Bueno, antes de terminar, eh, ¿cuándo será la próxima ocasión en la que podremos ver a la Coral San Esteban, al Coro San Esteban? Pues yo creo que cuando demos el concierto aquí de Villancicos, en, en Navidades. En Navidades. Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Que eso será. Eh, no sé cuándo. No se sabe, ¿no? No se, se sabe porque eso lo tienen que decidir el Ayuntamiento. Uh -huh. ¿eh? Y en cualquier reunión que tengamos de cultura, uh -huh. pues yo hablaré con ellos, que ya el la alcalde ya lo sabe. Y está dispuesta a que yo lo único que le digo, pues como no vamos a ser nosotros diez, diez villancicos seguidos, ¿no? Pues que intente de, a, acoplar algo para el descanso uh -huh. o lo que sea, que no seamos nosotros solos. Uh -huh. Perfecto, pues uh -huh. estaremos atentos a esa cita que vale. tendrá lugar... Eh, previsiblemente en, en diciembre o bueno, pues en, en, navidades. Sí, sí, en navidades y estaremos atentos también a lo que resta de la Semana de Cultura del Club de Jubilados que, como hemos dicho, eh, continúa hoy y se prolongará hasta el próximo sábado, cuando concluirá con ese baile para socios eh, Julio López de las Huertas Antonio Ruiz Miranda, muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy aquí a Berriozari y eh, mucha suerte con lo que queda de, de Semana Cultura. Cultural, eh, muchísimas gracias. Lo dicho, hasta la, hasta la próxima. Gracias Soy. a vosotros. Yes. La música coral del coro San Esteban del club de jubilados de Berriozar. Hemos pasado a unos ritmos completamente distintos, los que nos trae Sutagar con este Ame Chautem. Con las guitarras de su ya hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro magazine Berrión. Y recordaros simplemente que mañana no volvemos, mañana hacemos huelga, mañana nos sumamos a esa huelga general aquí en Berriozar y Zarirratía. Y volveremos el jueves, eso sí, a partir de las ocho y media de la mañana con el boletín informativo en Euskera y a partir de las nueve con el Magazine Berrión. Oh, Or Arte, vada kiesu, echincho, aki san eta, onnobici. Ayo! Alo,